Hola, ¿cómo están? Buen día para ustedes. Como siempre, un gusto charlar con ustedes. Buen día.、Eh, Víctor,、eh, sí. finalmente apareció el pago de PAMI y ustedes,、eh, bueno, no, no fueron,、eh, no cortaron el servicio、eh, a la hora social. Sí, así es. Este,、eh, ayer, a última hora,、eh, PAMI efectuó el pago y, como nosotros habíamos tomado el compromiso, este, Y en estuviera el pago nosotros levantábamos cualquier tipo de medida que, que habíamos confirmado. En el caso, y eso teníamos confirmado para las cero horas de hoy, el corte total de la suspensión total de las prestaciones PAMI,、eh, hasta que se efectivizara el pago, el pago se efectivizó antes, así que levantamos la medida y bien este, tuvimos la noticia. Eh, este, hoy hoy está atendiendo,、eh, están atendiendo todas las clínicas con, con normalidad. ¿De cuánto es ese pago? ¿De cuánto? Sí, ¿cuánto es el dinero? Y es, y es un monto bastante abultado、eh, para, para lo que es el, el, el financiamiento que tiene la, el estado financiero que tienen las clínicas. representa el, el, entre el 60 y el 70% de, de lo producido en el mes. Pero estamos hablando del mes de julio, nosotros cobramos o a sea, los tres meses recién. Y, y para, para, para prestar, para, prestar esa, para realizar esa prestación nosotros tenemos que comprar los insumos cuatro meses antes. Imagínate con la inflación que, que, que estamos pasando en la situación. Financiera en la que、eh, nos estaban poniendo.、Eh, Víctor,、eh, ¿va a quedar así? Digo, ¿Va a ser mes a mes a partir de ahora?、Eh, ¿O hay un compromiso、eh, de, que PAMI va a pagar en bueno, tiempo y forma? Nosotros no hemos. A ver, nosotros tenemos, nosotros tenemos este, la obligación de, de, de, de, de, de dar la prestación por convenio, por contrato.、Uh -huh. eh, Quiero pensar que esto ha sido un, un problema suscitado por el saqueo del mes de agosto、eh, y que no se va a repetir s d e sucesivo. De cualquier manera, en las clínicas de la agrupación de clínicas sanatorias de la Pampa, agrupación, no asociación, porque el país se confunde,、sí. esto es la agrupación.、Eh, vamos a estar expectantes a, a, al recibo de los cobros porque Eh, de esto depende el pago de los salarios de、eh, la planta permanente pero también los honorarios de los médicos que prestan en tiempo y forma este,、eh, los servicios de salud、uh -huh. y aparte de eso tenemos por, por atrás también todo lo que es las obligaciones que tenemos que cumplir con los proveedores porque si no pues, si no si no este, abarcamos esos frentes este, no, no puede funcionar puede ¿Puedes diferenciar para el público que por ahí no, no la tiene tan clara qué es la agrupación y qué es la asociación? ¿Cuál es el interés diferente、sí. que pueden estar defendiendo? Ac ACLixa, ACLISA es una ACLISA, que es la Asociación de Clínicas y Sanatorios, Sí.、Eh, es una institución、eh, con personalidad e s jurídica, s civilmente.、Eh, Eh, laurada que, eh, que, eh, que, que tiene, tiene una, una persona l i d a d y por lo tanto tiene, es una persona jurídica. b i e Nosotros Sí. n como agrupación simplemente somos un conjunto de clínicas agrupadas, de hecho, b i e n que lo hacemos por la defensa de intereses comunes、eh, por ser Clínicas con internación y guardias de 24 horas. Bien. En ACLISA conviven no solo las clínicas, porque nosotros también participamos como Sanatorio de Santa Rosa y Clínica Modelo en, en ACLISA, no solo conviven instituciones con internación y 24 horas de guardia, sino también otros centros de salud que brindan servicios ambulatorios,、uh -huh. como por ejemplo diagnosis, MRI, u Pamé y e s t á en Master Day. Bien. Bien. Bueno, eh, eh, en, el, en algún momento de este proceso conflictivo, las autoridades de Pami denunciaron que había una suerte de extorsión también. ¿Esto lo conversaron? ¿Hay algo de eso? No. Son palabras desafortunadas de la titular de la u g l en, en función de la coyuntura que estaba viviendo. Pero en realidad, nosotros sabemos que ella. Eh, eh, Eh, hace el esfuerzo para, para que nosotros c o b r e m o s lamentablemente no define absolutamente nada porque el sistema de p a n está centralizado en c a b a y ellos manejan eh, eh, los, las facturaciones y los, y los pagos desde allá y, y, y nosotros、eh, Bajo ningún punto vamos a aceptar、eh, el mote de e x torsionadores cuando en realidad lo único que estamos pidiendo es、eh, el justo pago. Víctor,、eh, sí. eh, ¿esto qué pasa con PAMI? ¿Pasa con alguna otra obra social, con las prepagas? ¿Cómo está en, con los pagos? s、eh, esas Sí, en el caso、presto? de las prepagas, lo que pasa es que PAMI eh, eh, tiene como modalidad de trabajo.、Eh, Eh, realizar convenios por institución, ¿bien? Sí.、Eh, o por prestadores, c o el convenio de libertad de elección, de libertad e l e c i ó n Ahora, las, las prepagas,、eh, las prepagas, las obras sociales s i n d i c a l e s e inclusive el centro,、sí. hacen convenio no, con, no solo con las instituciones, sino que también. Eh, tienen como modalidad hacerlo a través de la gerenciadora o este, cámara empresarial, en s e este caso ACLISA. Nosotros todos los convenios, pues, otras las o obras sociales que no son PAMI, las sostenemos a través de ACLISA. Y es ACLISA quien regula como entidad eh, el, eh, la cobrabilidad y el cumplimiento de los convenios restablecidos. Bien.、Eh, Víctor,、eh, como gerente de una institución de la salud privada, ¿tenés una mirada sobre las propuestas que tiene el candidato más votado en las PASO para el área de la salud? Este sistema de vouchers que ya fue bueno, probado en algún otro lugar del mundo. ¿Tenés una opinión? Sí, mirá.、Eh, todo lo que sea libre mercado, y libre competencia, este. Eh, puede funcionar en tanto y en cuanto、eh, esté dado el, el contexto. e s t á Nosotros no somos、eh, un país、eh, europeo, ni somos Sydney、eh, o Australia, ni somos Estados Unidos. Somos la Argentina con una idiosincrasia, una forma, una cultura, una forma de vida y una forma de, de, de, de manejarnos. totalmente diferente. Este, yo creo que、eh, los sistemas hay que probarlos y, y, y para que esto llegue a ser probado falta todavía una elección general y no, y no sé si también sino un balotazo. Y hay que ver qué qué. qué... frente llega al poder o qué partido llega al poder o qué, o qué ve, este, candidato llega al poder para que lo pueda para que pueda escribir este, sus, sus ideas y su, y su plataforma ¿no? este, es, muy, es muy difícil hacer futurología más en la argentina donde hay muchísimas cosas que arreglar、eh, entre ellas el sistema de salud. Lo que sí está claro,、eh, de la manera en que está funcionando el sistema de salud hoy,、eh, no puede seguir funcionando, porque、eh, tanto financiadores privados como, como prestadores、eh, estamos haciendo m a l a b a r e s para poder subsistir. Víctor, para que quede claro, entonces,、eh, afiliados afiliadas、eh, de PAMI、eh, tienen atención en las clínicas, en las cuatro clínicas estas, de, sobre todo en、bueno, Santa Rosa, el, el sanatorio y la clínica modelo. No está cortado.、Eh, exactamente.、Sí. Eh, sanatorio, clínica modelo, clínica argentina y clínica regional, que somos los que pertenecemos a la agrupación,、sí. eh, le, les damos. Eh, Fe de que, que se está atendiendo con, con normalidad y que, bueno,、eh, no se llevó adelante para nada la, la, la medida de fuerza que se iba a esgrimir. Bien, no sé、no, si.、Sí. Pueden hacer uso de nuestras prestaciones sin ningún tipo.、Eh, bien, no sé si quedó algo, Víctor, si no, gracias. No, no, no, para nada. Simplemente. Este, Agradecerle a los afiliados de PAMI por, por entender nuestra situación、eh, y expresarle a toda la comunidad también el agradecimiento por, por, por comprendernos y, y, y que, bueno,、eh, nosotros siempre hemos demostrado、eh, solidaridad en, en todo momento, inclusive en, en los peores momentos de la pandemia, siempre estuvimos. atendiendo este, dentro de la normalidad y los médicos principalmente en las trincheras este,、eh, y muchas veces sin actualización de, de, de valores este, por meses y, y eso no hay, que, no hay que olvidarlo más que nada el esfuerzo que han hecho todos los profesionales de la salud enfermeros médicos Este, paramédicos, el personal de, de, de, ma, de maestranza este, y hotelería de, de cada uno, y administración de cada uno de nuestros lugares, porque este, tanto en lo público como en lo privado este, demostraron en ese momento el, el, el valor y la i n t e r e s a para hacerle frente a, a lo desconocido. Y, y eso no, no, no hay que olvidarlo, porque si no cae todo en saco roto. Y, y terminamos en estas situaciones donde lamentablemente el rehén termina siendo el, el, el afiliado y en este caso el, el, la población más vulnerable que tenemos en la, en la provincia de La Pampa que es la de los adultos mayores.